Encuentro en ESMATA de los distintos sectores sindicales de la Argentina, las dos CTA, Corriente Federal, Movimiento Sindical. Laura Mann, Secretaria de Cultura de la Confederación de Educadores Argentinos, una evaluación de este encuentro. Hola, buenas tardes, buenos días. Eh, una evaluación, primero siempre celebrando la unidad, del movimiento obrero argentino y sobre todo en este ámbito en el ESMATA donde nos reunimos todas las corrientes, todos los sindicatos para pensar un programa. no Eso es lo que nos une a la Confederación de Educadores Argentinos a la corriente federal de trabajadores en la CGT y esos son los programas que serán trasladados a quienes trabajan ...tengan en el mes de diciembre... ...la responsabilidad de llevar adelante... ...los destinos de nuestra patria... ...hoy en peligro, como decimos los trabajadores... ...nuestra patria está en peligro... Eh, ...así del mismo modo que lo vemos los educadores... ...un sistema educativo nacional desguazado destrozado... ...en tantos sistemas educativos como provincias... ...vemos que lo mismo va a pasar en educación... ...en salud, en energía... Y este, esto es lo que nos pone a la patria en peligro, por eso nos unimos y celebrando, celebrando encontrarnos en las diferencias para buscar esos puntos en común, pensando un modelo de país para poder pensar juntos un modelo que efectivamente se concrete para la felicidad de nuestro pueblo. ¿no? Hay una embestida por parte del Gobierno Nacional hacia los referentes sindicales, un intento desesperado por imponer una reforma laboral, una reforma previsional, esto que dijo Macri, más rápido y y bueno y una profundización de tener la posibilidad de un segundo mandato. ¿Cuál es la postura de los sindicatos al respecto? Nosotros, en, en principio, desarmar lo que el Gobierno está instalando. Y es muy interesante lo que se ha planteado, sobre todo al inicio, donde tenemos que poder el movimiento obrero en su conjunto tenemos que poder visibilizar y digo el movimiento obrero no me refiero a los dirigentes me refiero a todos, eh, delegados, afiliados, afiliadas debemos todos poner en valor en lugar de los sindicatos ¿no? porque cuando cuando buscan estigmatizar y hicieron referencia todos a esta nueva ficción que utiliza hoy los medios hegemónicos para dar cuenta de de lo peor de la humanidad, no del sindicalismo, de lo peor de algunos seres humanos. Nosotros tenemos que poder hacer visible lo mejor que tenemos los sindicatos, esa capacidad de trabajar por la familia, por la salud de la familia, por el turismo, lo que hacemos cuando se gestionan los sanatorios, las obras sociales, el, el, el, la cobertura, cooperativas, todo lo que hacemos por el bienestar, no solamente de lo sectorial y de lo salarial, sino pensando en la familia del trabajador y la trabajadora y eso lo llevan adelante los los sindicatos, así que lo han hecho y lo hemos hecho a lo largo de la historia con enorme orgullo. estamos Lo vemos en toda nuestra nación, los hoteles que lograron hoy bijar en los momentos más difíciles a las familias a, con, un, con un pago mínimo el cuidado de nuestra salud este recupero lo que dijo plane y no como sale a través de la obra social que, que tuvo mala praxis en, en el caso de la mujer que le, le amputaron una pierna y no podemos poner a la luz todo lo que hacen las obras sociales cuando pudieron Eh, ...separar a mellizos o a siameses. Estas son las cosas que hace el poder hegemónico, ¿no? Eh, entre los buenos y los malos. Buenos y malos hay en todos lados. Nosotros sabemos que los sindicalistas que tenemos buena leche... ...sabemos hacer las cosas. Gestionar, trabajar por los demás y trabajar por la patria.